Bueno, y nos vamos rápidamente hacia chile chile está en el centro eh, de la escena en estos días en el continente por eh, todo lo que viene sucediendo ¿no? una fuerte represión por parte del gobierno ante las manifestaciones populares eh, represión que ya se ha cobrado eh, varios muertos se habla de 8 personas eh, que han fallecido eh, producto de esta de esta represión del estado y además bueno más de 200 eh, personas heridas es... Eh, de una gravedad absoluta lo que está pasando en Chile en este momento. Y tenemos comunicación telefónica con Andrés Ordóñez. Eh, Andrés es profesor de educación física, eh, es chileno, ha vivido en la provincia de La Pampa, también tiene un gimnasio por acá. Eh, y nos va a contar un poco cuál es el panorama que se vive en estos momentos en en Chile y puntualmente en Valparaíso, donde está él. Eh, Andrés, buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por Mira, atendernos. Acá está... Bastante complicada la cosa, uh -huh. eh, mucha represión de parte de, de la policía, de, de los militares, eh, están todos en la calle, la gente, eh, también hay un poco de, de paranoia, hay mucha gente haciendo fila en los supermercados para comprar, eh, así que ese es el ambiente que se vive. Eh, eh, yo no estuve eh, para, el, para el golpe de Estado que hubo acá en el 73, pero lo... lo Los que ya son mayores y vivieron esa época nos dicen que es muy parecido el ambiente que se vive. Uh -huh. Entonces está está jodida la cosa, está jodida. Bueno, lo... mucha, mucha gente sí. detenida, eh, maltratada, eh, los toques de queda no han sido respetados por la gente. La gente ya no le tiene miedo, Sebastián, acá a la fuerza policial. No les tiene miedo, uh -huh. no le importa si se tienen que agarrar. Es así el ambiente que se vive. Y Sebastián Pineda, el presidente de Chile, eh, ha mandado todas las fuerzas militares a la calle. Ah, exactamente, se, ya se desbordó, esto se, se le desbordó, y ya se escapó de sus su manos. Eh, ayer en, en, en cadena nacional dijo que estábamos en guerra y, y así. O sea, se le ha escapado todo de las mano Esto empezó... El, la gota que rebalsó el vaso fue un, un aumento en las tarifas en santiago en la capital de del subte del metro que le llamamos acá y también de los colectivos de, del Transantiago. subieron lo, los precios y bueno la gente que todo partió por lo, por los estudiantes que yo me saco el sombrero delante de ellos porque son siempre los que los que sacan la cara no y, y la y el resto nos empezamos a sumar de a poco, pero los estudiantes son los que mueven y empezaron a evadir eh, el pagar el metro, el subte, y así empezó todo esto. Pero hay muchas cosas atrás, la, la AFP, que son la, los que dan el, el sistema de jubilación acá en Chile, que es pésimo, eh, pagan 120.000 pesos chilenos, que de allá serían 7.000, creo, aproximadamente eh para para un jubilado de 60 años con 7000 pesos no no le va a alcanzar para nada. Okay. Siendo pensando en que él tiene que comprar los medicamentos, que no se los dan gratis, que tiene que pagar la salud, que eh, todo todo acá se paga todo. Yo viví en la Pampa tres años de los cuales estoy enormemente agradecido, quiero volver, quiero volver. Yo me vine porque tengo deuda con con el tema de la universidad entonces eh, tenía que venir a pagarlo por eso me vine estoy endeudado en 20 años con la universidad imagínate estudié 5 para endeudarme 20 con la universidad y yeah. todo esto cansó a la gente la cansó uh -huh. lo, lo, el sistema de, de de salud le falta no sé, no sé qué es lo que aparece allá pero acá eh, todos los hospitales públicos En, están endeudados por 8.000 mil millones de dólares, a ese, a ese nivel de cifra estamos llegando, y nos muestran como si fuéramos los mejores de Latinoamérica. No no no le veo por dónde. Eh, bueno, justamente hace una semana atrás, eh, Piñera había dicho no que era un oasis Chile. Claro. Mira, decide... Entonces, al final, la gente se aburre porque se, se ríen en, en la cara de nosotros. O sea, hay muchos políticos, no solamente Piñera que han dicho semejantes cosas, eh, se ríen de la gente. O sea, eh, acá se trabaja con el horario punta. El horario punta en, en colectivo y en subte son más caros. Y eh, viene un político y dice, bueno, van a tener que levantarse más temprano si quieren pagar menos. O sea, esas respuestas son... No sé qué quieren de la gente. Yo creo que querían esto, en realidad. Que querían que la gente saliera a hacer desmanes, que ya no lo escuchan solamente con los cacerolazos como lo hacen. Pero bueno, yo no justifico tampoco el, la, la violencia eh, que hay rompiendo eh, supermercados o tiendas más chicas que son de gente común y corriente que no tienen toda la guita para, para ver... Si si pueden volver a levantar ese negocio. Uh -huh. eh, Andrés, ¿qué piden eh, hoy en día las, las movilizaciones eh, sociales, la, las movilizaciones en la calle? Eh, Piñera tiró para atrás el aumento del subte, eh, pero las manifestaciones no cesaron. digo que eh, ¿Cuál es el reclamo que se sostiene? Yo creo que lo que se sostiene, no, no han entrevistado mucho a gente que está como bien metida en el tema, pero yo creo que la gente, como te digo, es, es un es un acumulo de cosas que lo que rebalsó el vaso fue este aumento a, a las tarifas, ¿no? Pero pero atrae muchas cosas, está, como te decía, el sistema de jubilación, eh, la constitución que está hecha por dictadores que nunca la han cambiado, imagínate, esto fue el 73 y seguimos con la misma constitución del 73, eh, como te digo, yo y muchas personas, millones de, de, de personas están endeudadas por crédito con aval del Estado que era el que nos daba para poder estudiar entonces son son varias cosas, hay muchas cosas también eh, eh, no la recuerdo bien en este momento los nombres pero muy en eh, la policía quedándose con dinero desviando dinero los militares lo mismo entonces eh, son son cosas que, que van acumulándose en una olla de presión y estalló Estalló. Yo pero creo la, que la gente, sí, eso es lo que pide que ¿La gente pide que, que, que se vaya se a Piñera? Algo. ¿La gente pide que se vaya a Piñera? Yo creo que en estos momentos sí porque no ha sabido manejar la, la situación Se demoró dos días en decir que que en dar atrás el sistema de, de subir el, el colectivo y el subte pero más allá de eso eh, es algo que va más allá como te digo, la jubilación es un pésimo y yo creo que la gente eso es lo que quiere, escuchar a los políticos, decir, vamos a estudiar esto, hay que hacer algo con esto, eh, que la constitución hay que cambiarla, pero nada, acá, imagínate, del esto empezó el viernes, y desde el viernes no hay ningún político, diputado o senador electo que se haya pronunciado, uh -huh. ninguno. Ayer se reunieron solamente, se reunieron en el Congreso solamente para decretar que daban de baja el, lo que piñera había dicho que era aumentar las tarifas en lo en el transporte público uh -huh. eh, qué papel está cumpliendo la televisión los medios ahí en chile informe la gente, lo, lo que muestra la televisión es vandalismo es lo que se dice es lo único que muestra la radio la radio y todo lo que es redes sociales te pueden mostrar la verdad La, la televisión lo único demuestra es que rompen cosas, en que saquean cosas y yo la digo que represión. esté bien ahora que lo, ha, lo, lo haga la gente pero también hay metida otra gente y hay millones millones de videos en, donde muestran a la policía eh, haciendo incendios en supermercado tirando bomba al supermercado para que se empiece a incendiar entonces eh, es, es todo muy raro como te digo, porque La policía está para para mantener la calma y no lo están haciendo se están uh -huh. llevando televisores de los supermercados se ven hay hay muchos videos que los mismos policías suben a la a, la, a las furgones televisores led y, y así entonces no sabe para dónde tirar uh -huh. y si sí, yo he visto incluso algunos montajes no donde están los infiltrados no que gente con capucha eh, y hay una cámara filmando solamente a una o dos personas que están haciendo eso como una puesta en escena Claro, claro. Uh -huh. Entonces, como te digo, eh, esto no hay que dejarse llevar por la televisión. Es, esto lo, lo sabemos siempre, pero pero se está viendo mucho. Hay sí. imágenes que muestran solamente vandalismo, que no está bien, no está bien, no es la forma, porque se le hace daño a todo en realidad, no no se le hace daño al rico, porque de eso después hay que pagarlo con los impuestos. Uh -huh. andrés pero, cómo, sí. ¿Cómo pero hay muchos sí que están por atrás haciendo daño que no son vandalistas, No son la no es el pueblo uh -huh, clarísimo queda clarísimo andrés cómo continúa todo hoy en chile hay manifestaciones previstas para este lunes eh, a las 5 de la tarde va a haber eh, protesta en el centro de valparaíso donde yo vivo y en, en todo chile me parece no sé si a la misma hora pero van a, esto va a seguir esto va a seguir muy bien gracias andrés te mandamos un fuerte abrazo desde radio kermés y desde la pampa Listo, o Sebastián, muchas gracias por el contacto y estoy muy agradecido de todo toda la gente pampeana, espero volver pronto a estar allá. Bueno, un abrazo grande, Andrés, gracias. Listo, igual, gracias. Chau. Andrés Ordóñez, eh, bueno, desde Chile nos relataba un poco, ¿no?, qué es lo que está pasando en estos días.